habló más Jehová a Moisés diciendo Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad esto es 250 de cálamo aromático 250 de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa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 será cortado de entre su pueblo.